Realmente poder participar de un jacatón de esta naturaleza es para nosotros una herramienta de aprendizaje experimental. Es una herramienta muy útil para nuestros alumnos debido a que ellos este, pueden empezar a transitar un, un camino que les permite eh, primero el abordaje multidisciplinario a la solución de problemas complejos que ellos van encontrando con, las, este, con los recursos que obtienen en la universidad para producir software. Por otro lado... También este, permite que, que, que esas inquietudes se transformen en prototipos, en productos de software concretos que ellos después pueden comenzar a, este, a mejorar y a refinar y, este, y de alguna manera poder lograr obtener el reconocimiento tanto este, digamos, que le puede dar la comunidad científica como también el mundo empresario sí, y poder comenzar a transitar un camino en lo que es... Este, el emprendedorismo ¿sí? y la necesidad digamos, que tenemos creemos nosotros acá en Viedma de generar este, este, capacidades para poder desarrollar un polo de, de, de empresas de software construir software en el país este, es en términos, digamos, podríamos entre comillas decir barato este, al país le están haciendo falta 5.500 profesionales de software sí que este por año es una es una profesión que hoy tiene una tasa de empleo llama, nula negativa sí y bueno estamos tratando de con este con este tipo de actividades que todos nuestros alumnos se incorporen al mundo productivo digamos este como como se está dando hoy con la nueva con este nuevo paradigma del emprendedorismo y de los polos de desarrollo tecnológico así que